orduna ley de radiodifusión de la democracia. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones. Coalición por una radiodifusión democrática. FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.